Estamos recibiendo en este jueves al doctor Federico Preve, eh, que es ex integrante del Sindicato Médico del Uruguay, delegado de salud del Frente Amplio. Federico, doctor Preve, gracias por estar comunicado con nosotros en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien. Muchas gracias por la invitación. Bien, eh, Federico, queriendo hablar sobre esta situación contigo que, que se ha anunciado en estas últimas horas con respecto a esta faltante de medicamentos importante... Que, que en principio se da en algunos lugares determinados, pero que parece que es general esta situación, ¿no? Bien, sí, nosotros venimos denunciando desde hace ya dos años un recorte presupuestal del 37%, el 21% con respecto al, al 2019, de medicamentos, en el, lo que hablamos de medicamentos esenciales, estructurales, ¿no? exceptuando sí. lo que se ha comprado por covid y Y bueno, y hemos tenido mucha información, en diversos lugares de, de, de Montevideo, del interior, de hecho, este faltan más medicamentos en muchos lugares del interior, pero bueno, por acceso este de repente no pueden tan fácilmente hacer la denuncia. Y esta semana en realidad irrumpió, el fin de semana hubo más de 40 medicamentos esenciales faltantes en el, en el cerro, y bueno, hicimos la denuncia este correspondiente. Hace pocos días teníamos al presidente de la República anunciando un nuevo hospital en el cerro y, y tres días después este, vemos que faltan casi 40 medicamentos. Eh, el lunes por la mañana el director de, de la red Metropolitana confirma que había bastante medicamentos diciendo que estaban enviándolos, pero resulta que el lunes en la noche, eh, prácticamente llegando este al día martes, la Federación de salud pública, de la, República, la República Interna denuncia que 32 medicamentos seguían faltando y estamos hablando de medicamentos esenciales, ¿no? aspirina y clopidoriel para prevenir infartos cardíacos y ACD, estamos hablando de, de, de antiepilépticos, medicamentos para depresión, ansiedad, medicamentos que básicamente si le faltan a la gente puede generar problemas de salud importantes, ¿no? Descompensaciones, enfermedades crónicas, este que, digamos cosas que que bueno que no son buenas y el medicamento el, el, no está llegando a la mesa de luz del usuario no está llegando a la farmacia de los centros de salud. Este, y bueno, nosotros tenemos información de que no se está comprando o que se está comprando menos. Y, eh, eh, estamos... Una pregunta ¿Sí? que, que habitualmente se hacen los oyentes porque las autoridades de ACE salieron al cruce diciendo que no es que exista un faltante, sino una demora. ¿Cómo, ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, en primer lugar, eh, a ver, cuando se hace gestión de, de un, de un congreso, en este caso de los medicamentos, Eh, lo primero que hay que hacer es tener en stock, lo segundo es moverlo de, digamos, de los depósitos hacia los centros asistenciales y lo tercero es despacharlo. Eso digamos, sería a nivel muy básico este el tema de gestión. El stock fue recortado, 5 eh, de cada 10 medicamentos este que solicitamos en un acceso a la información pública fue recortado en stock, o sea, hay menos stock en hace años anteriores, por lo tanto eh, ya desde el punto de partida hace tienen menos medicamentos para reponer cuando faltan en centros centro Después hay problemas logísticos de distribución, esos problemas de logístico de distribución, este existieron en muchas administraciones, no son nuevos, pero se han agravado en general los problemas de distribución, este se acentúan cuando hay menos stock, claramente porque hay menos para distribuir, entonces este tienen que hacerse con mayor eh, frecuencia. Entonces Si hay problemas en, en la distribución, también va a haber problemas en, en la llegada del medicamento. Este, por lo tanto, son todos temas de gestión. Si realmente dicen que hay, hay problemas de gestión, bueno, están reconociendo que están realizando mal la gestión de los medicamentos. Este, desde la compra, porque redujeron la compra, hacia el stock, porque redujeron el stock y no pudieron solucionar problemas de distribución. Eh, lo que habla de la, de la gestión pública, de ASE lo que respecta, A los medicamentos. Hemos recibido más o allá sea, de la denuncia de los propios trabajadores del carro en este caso, centenas de denuncias este en, en Montevideo, tanto en, en algunos hospitales como en, en la atención primaria y después en el interior, la verdad que eh, eh, la situación es dramática, de que no llegan los medicamentos a la casa de la gente con todo lo que esto implica desde en salud, en calidad de vida, ¿no? Y las autoridades de ACE, por ejemplo, que, o las autoridades directamente del Ministerio de Salud Pública, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué les informan al respecto? ¿Que esto es un tema que se va a solucionar próximamente o, o ¿cómo es la situación? Nosotros, eh, me gustaría decir dos cosas. Lo primero que estamos esperando es esta rendición de cuentas nueva eh, que se emite en junio para ver realmente de gasto estructural en medicamentos, si sigue cayendo, si aumentó algo o si Este, sigue, digamos, en, en, en niveles estables con respecto al recorte que hubo. Y lo segundo es que las declaraciones públicas este, de, la, de las autoridades de ACE de y del Ministerio parece que están fuera de la realidad, por lo menos de la realidad que nosotros contratamos, constatamos con los pedidos de acceso a la información pública, constatamos con respecto a las rendiciones de cuentas y constatamos sobre todo desde el punto de vista del mano a mano con los usuarios recorriendo el país Este, en el Frente de Escucha, que recogieron miles de reclamos de medicamentos y en Montevideo es semana tras semana que recibimos de un centro y de otro también este faltante de medicamentos. Este, De hecho se ha reconocido, o sea, el lunes salió el, el, el director de la RAP a reconocer que faltaban y a sustituir algunos, y el martes vimos que seguían faltando, pero hace poco hubo cambio de autoridad en el de ARDEB y uno de los puntos era que faltaban medicamentos es un tema recurrente Y una de las cosas que nos no parece que, que, que, digamos, no asumen es que eh, están faltando medicamentos. Porque perfectamente las autoridades podrían decir no, mirá, eh, se están faltando y estamos intentando solucionarlo. Pero no es así. Dicen que compran más y que, y que no y que no hacen falta medicamentos. Por lo tanto, están faltando a la verdad. Eh, Federico, ¿algo más que quieres agregar? No, lo otro, más allá de la denuncia que hemos realizado con el faltante de medicamentos, que es un tema muy sentido por la gente porque la verdad imagínate si tenés una enfermedad crónica ya sea asma, presión o lo que sea y, y, y no tenés la medicación para, para todos los días es dramático, pero también es dramático que hace esté destinando recursos este como está destinando al círculo católico, ¿no? Más de 4 millones de dólares en el, en el cuatrimestre de, del año pasado este y eso generó este un desvío de fondos importante eso lo estamos investigando también porque Bueno, eh, la verdad que la utilización de fondos públicos para solventar empresas privadas nos parece que no es de buena gestión y no sé si no hay, el punto de vista jurídico, este, algún desvío, ¿no? Estamos estudiando. Bien. Doctor Federico Pérez, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, muchas gracias a ustedes y saludos para, para toda la audiencia.